fuerzas tienen que estar totalmente subordinados al poder civil. Yo no quiero entrar a discutir sobre este tema. Pero mirá, mirá qué bueno que está, por favor. Mirá lo que son esas patillitas, me vuelven loca. Algunos hombres tienen... Algo que los hace irresistibles. Por ciento, ¿y en estos dos últimos. Okay, muy bien, pero está, pero para. Ay, mira, mira, me encanta, me vuelvo loca. Sin perjuicio de la amistad. Algo que provoca la excitación de las mujeres. Ay, qué llegó. Los hombres que quisieran ser como ellos. Yo soñé muchas veces con ser presidente. Todos quieren averiguar cuál es el secreto. Ay, señor, usted es tan distinto a los demás. Eh, no soy el gobernante clásico, el que se eh, encierra en su despacho. Lo que pasa es que usted está tan bien. Estoy bien, estoy bien físicamente, espiritualmente. Ese algo que a veces los agota y los deja sin fuerzas... Ay, por favor, quédese toda la tarde conmigo, por favor... Por mi parte no, no. yo voy a descansar toda esta tarde... Ay, ¿cuándo entonces? Y recién voy a eh, reanudar mis funciones en el día de mañana... Ese algo es un secreto que ellos guardan celosamente... eso quiero solo preguntarle ¿Cómo hace para... para... para... Ya sé lo que van a preguntar Pero esta es una cuestión que hace a mi intimidad Y sobre este tema no respondo nada Ese algo que la seduce Es una fragancia Es el aroma de una colonia especial Ese algo es... El poder Me vuelve loca, todo, todo lo hace también Oh, sí, Carlos, sí, sí Me vuelve loca, me hace sentir mujer Mujer Sí, mujer, sí Me vuelve loca, Solo porque tiene poder Poder El aroma del poder Las atrapa para siempre Si hay reforma Si no, dura solo seis años A las mujeres Siempre nos seducen Un hombre con poder Si alguien A quien él no conoce Le dice que sí a todo Es porque tiene poder Pero si lo conoce, debe ser Barrio Nuevo. Sí, sí. Me loca. Solo porque tiene. ¡Poder! ¡Poder! Tenga colonia poder. Tenga el poder de una colonia.